Con una especie de bruma del otro lado de la bahía de Maldonado ahora, pero con el sol haciéndose cargo de la mañana y del termómetro. Y nosotros estamos aquí, en los estudios de Aspen Punta, nuevamente recibiendo a nuestro querido amigo Pablo Broder y repasando cuántas cosas pasaron en Argentina desde que hablamos con Pablo, y no hace ni tres ni cuatro años, sí, ni tres ni cuatro meses, hace pocos días. ¿Cuántas cosas pasaron hasta el día de hoy? Y yo les pido a ustedes que hagan memoria Si escucharon a Pablo la última vez que estuvo acá Y Pablo dijo Algo así Yo le voy a poner mis palabras Sí, más o menos Pablo Dio a entender Estamos en Argentina en zona de riesgo Y esto desde el punto de vista social Puede complicarse en cualquier momento Porque es impredecible Lo que pueda pasar con nuestro presidente Y con su equipo de gobierno Y bueno Ahí tienen las las las consecuencias de lo que ha estado pasando en Argentina. Pablo Broder, buen día. ¿Cómo Buenos le va? días. ¿Cómo, ¿Cómo están, están ustedes, mi querido Pablo? Siempre con el placer de estar en este estudio mirando el mar. <ríe> Mirá que mañana pintado. Y ahí. con la compañía de un querido amigo. Así que todo bien, todo, todo bien, bien. Vamos bien. a lamentarlo porque como te decía antes. <coughs> Ya estamos emprendiendo de nuevo el regreso, no, uh -huh. demasiado, no demasiado anhelado, pero ¿qué le vamos a hacer? Y, pues, por supuesto, en poco tiempo habremos de volver. Bien, siempre, <coughs> siempre van a ser bienvenidos. Gracias, gracias, un placer. Pablo, eh, Decime. ¿cómo te resultó esta experiencia de ver <coughs> las situaciones que se estaban dando minuto a minuto en Argentina, pero desde acá? Con una sensación, te diría que, ambivalente, no contradictoria porque no es el término, sino ambivalente. Por un lado porque quizás, eh, quizás lo inmediato en este caso eh, fue más importante que los recuerdos. Este casi mes que estamos pasando con mi mujer acá en Punta, nos ha permitido lograr mucha paz, mucha serenidad. Y decíamos justamente ayer o anteayer en casa que salíamos de un ambiente tóxico como en la Argentina que esa es la palabra eh, para nosotros la palabra es un ambiente tóxico no es lo mismo o sea, mira que nosotros ya a esta altura del partido yo no tengo ocupaciones perentorias salvo mi tarea de, de comunicar de comunicar mi tarea periodística y mi tarea de escribir uh -huh. pero no tengo horarios demasiado definidos y de alguna manera soy dueño de, de somos con mi mujer dueños de nuestros horarios de sus tiempos de nuestros tiempos entonces podríamos hacer básicamente las mismas cosas que podríamos estar haciendo acá pero es muy distinto es como si salías a la calle y uh, estás en un ambiente de serenidad y mira, el ejemplo es esto de las vacunas eh, lo que estabas comentando vos con Ricardo recién la reacción de Fernando Pereira la reacción de las fuerzas vivas es decir, eh, Hay, hay todo un, un, un ambiente eh, de ciudadanía pacífica, de ciudadanía institucionalizada, pero pacífica, con eh, energía defendiendo cada uno sus posiciones, cada uno queriendo acceder al poder, pero es otra cosa. Eh, y lo de la Argentina, vamos a la Argentina, es la toxicidad pura. Pero aparte, eh, yo te diría casi... Yo lo pensaba, te lo pensaba decir esto al final... Pero eh, Si uno puede a, Asumir o inferir Algunos escenarios Posibles para la Argentina Y esto sería como colofón de lo que Todos ustedes, por supuesto vos Pero los oyentes lo saben a través de la comunicación De los canales y de las radios argentinas Hay cuatro escenarios posibles ¿Cuatro? cuatro para mí, cuatro escenarios posibles Uno Ayer corrieron rumores al respecto que renuncie eh, Fernández. ¿Sí? se le Sí, sí, hubo muchos rumores, desmentidos todos, porque fueron, hay usinas de rumores en Argentina, pero uno de los rumores que corrieron fuertemente sobre el mediodía era que Fernández renunciaba. También había otro rumor que renunciaba a la presidencia de Cámara de Diputados Sergio Massa, que es el el, el, el tercero en cuestión de ese tríptico que gobierna la Argentina, que es Fernández, Cristina y... Con lo, lo demás ha sido sí sin masa. entenderlo, ¿no? No, pero ahora, si querés, vamos a charlar un ratito. El segundo, eh, el segundo escenario en espejo es que Cristina lo deje hacer a, a Fernández, o sea, que se retire de la pelea, porque en este momento el escenario es una pelea absoluta entre eh, Cristina y Fernández. Y el tercer escenario es que de alguna manera coexistan los dos con predominio de Fernández o el, de, el los Fernández. de Alberto Fernández. De no, Alberto. porque porque Aníbal no, porque Fernández. China sigue siendo Fernández. ¿no? Aníbal Fernández es un animal, es, uh -huh. un, es un es un delincuente. Pero y el cuarto escenario es al revés que coexista Fernández pero con el predominio absoluto, con el, la batuta absoluta de Cristina si uno quisiera inferir márgenes de probabilidad para estos escenarios, van cambiando con las horas. Porque ayer, te podía decir, o anteayer, en estas 30 horas que marcaron eh, el tiempo desde que renunció Guzmán hasta que asumió una ministra que, como dicen algunos, está pintada, eh, nadie daba dos pesos por hacer un pronóstico para la situación argentina. Pero eh, no no hay, no hay, nadie puede arrogarse el patrimonio de la sabiduría política de saber qué puede llegar a pasar. Eh, si uno quisiera más que asumir probabilidades, posibilidades, eh, la descripción de la, del estado que dicen todos de, Fer, de Alberto Fernández es ya de desaparición ya o sea, ya no está ayer le hicieron una pregunta a la vocera si uh, el Alberto Fernández está en el control mm. del gobierno mm. sí, sí. y ella contestó por su, por supuesto la respuesta era obvia pero básicamente ya no hay gestión ya Fernández no se reúne dicen y no hay partes oficiales con los con los eh, ministros y por supuesto la renuncia del principal ministro que tuvo, el único sostén político que tuvo Fernández, que es su ministro de Economía, pedida largamente por Cristina a lo largo de los últimos meses, <coughs> es una demostración total de un hecho de rendición. Es como si en la guerra ucraniano-rusa, Ucrania lamentablemente se tenga que eh, rendir. Esto, esto fue una rendición porque lo que no quería él era entregar a Fernández. <coughs> Y si bien los analistas dicen, bueno, pero, Fernández, pero Guzmán renunció. Renunció movido por todas las cosas que no le permitió hacer el presidente Fernández, que es, por ejemplo, remover a dos al secretario y subsecretario de Energía que están en el área de poder del de ministro de Economía. Es como si vos tenés... Un equipo de trabajo y vos no podés desprenderte, pese a que querés, de dos de tus subordinados. Esa es la cuestión. Ahora, eh, por supuesto que todo lo que te voy a, a comentar o a decir, y por qué no opinar, es de la perspectiva, de la opinión que uno se forma desde acá, mirando esta realidad desde acá. Que no es lo mismo que verla desde adentro y, y analizarla con el conocimiento del territorio como te sucede a ti, ¿verdad? Pero... Eh, creo que, que, que hay, hay, hay, hay lecturas entre líneas que hay que hacer, ¿verdad? A ver. Porque el, el, el, la, la, la, la peor oposición que tenía Guzmán era de, de, de, del, del pro, propio riñón, de, del propio kirchnerismo, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Total, totalmente, largamente bueno, pedida. Eh, Guzmán se va, que hasta hasta ese momento <coughs> uno lo podía ver como un hombre de Alberto Fernández y, y, y, y, y a quien... Eh, Cristina Fernández de Kirchner quería verlo fuera del lugar hace tiempo, sí. a lo de cargo, se va Guzmán y quien ingresa en su lugar es una persona que responde a Cristina Fernández. Totalmente, de Kirchner. Totalmente, totalmente. Totalmente. Es una, una ministra puesta por sí. ella, ¿sí? Veámoslo así, es tu análisis es correcto. Primero, eh, Fernández, simplemente por el juego de los opuestos vos decís acertadamente que Fernández era un hombre de... de eh, Guzmán, Guzmán era un hombre de Fernández simplemente, nada más que somlamente ya con esto bastaba por el hecho de que fue pedida su renuncia por Cristina. Siendo un hombre de, de Fernández, Cristina lo pide. Pide la renuncia. Uh -huh. Ya está de, definido entonces, aunque no aunque tenga matices, aunque no se lleve todo lo bien que se puede llevar, se, se podía llevar Guzmán con Fernández, pero Guzmán era un hombre de Fernández. De hecho, a Fernández le quedaban prácticamente dos ministros de un gabinete de 20, de 20 ministros. Le quedaban dos. Uno que ya no, tampoco ni aparece, que es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y otro Guzmán. Lo demás ya no existe. Déjame hacerte otro comentario. Sí. ¿De qué le sirve a Cristina Fernández tener una ministra que le responde a ella, pero... Eh, no estar ella como presidenta de la República. Bien. Eh, tu última reflexión. Creo que lo único que le eh, resiste todavía a Cristina asumir ella la presidencia de la República, que la podría asumir en el momento que ella quisiera directamente, es por no quedar nominalmente ella. Eh, Transcripta en los hechos documentados que ella también es la responsable del desastre al que en este momento está sometida la Argentina y al que va camino a desastres peores. De modo tal que... En definitiva. <coughs> ella, no hasta, eh, ella, <coughs> ella analiza que hasta hoy el que viene fracasando es Alberto Fernández. Absolutamente. Es y que, y que, que si dice. ella se hace cargo, la que va a, fraca va a seguir fracasando a quien más es ella. así es No se quiere hacer cargo del fracaso. Pero totalmente. Incluso cuando... Ella, en los últimos dos meses, después de un largo periodo de silencio, habló en público, hablaba del gobierno como si fuera el gobierno de otro, de otro uh -huh. partido, sí. de los rivales. Sí. Ella criticaba la acción del gobierno, y particularmente la de Guzmán, como si fuera la de otro partido. De modo tal que asumir ella el gobierno significaría hacerse cargo, no de un gobierno que camina sobre un lecho de rosas, Es un mm, gobierno que está en una situación super crítica y cuya perspectiva no mejora para nada. Las decisiones de la ministra, ¿en qué pueden terminar beneficiando al gobierno? Las decisiones de de, de Bataki, sí de batakis, de de no de cortar con las importaciones, de fomentar las exportaciones, es aquello yo te vendo pero no te compro, medio difícil en el mercado de cualquier parte del mundo, ¿no? Bien. Pero, pero a su vez también con el tema del control del dólar, eh, de no poder este, eh, fi financiar eh, con tarjeta compras en dólares, ¿cómo, cómo, ¿cómo se entiende? ¿Cuál es la dinámica del razonamiento de un economista para tomar esas decisiones? Bueno, la, eh, primero hay una respuesta global. Hasta ahora, en esencia, salvo la suspensión de las cuotas para las compras en el exterior con tarjeta de crédito, mm -hmm. no hay ninguna... No hay lo, y en los free shop. Sí, sí. No hay, mm -hmm. eh, digamos, todo su agresión al turismo, no hay ninguna eh, decisión puntual todavía tomada. Incluso, <coughs> cuando se toma la decisión de cambiar nada menos que a un ministro de Economía, lo primero que uno tiene que pensar es que cuando se acepta la renuncia del ministro saliente, ya está el nombre pensado por lo menos del ministro entrante y en el caso del ministro entrante ya está al menos esbozado algún tipo de decisiones que se puedan tomar casi de inmediato porque si no, el mercado, los mercados entran en pánico como ocurrió en la Argentina el dólar que se llama el dólar financiero el dólar que se llama contado con liqui que, que operan los grandes operadores a través de la compra de bonos compra y venta de bonos entre, esto, entre la Argentina y Estados Unidos está en 300 pesos estaba hace 10 minutos en 200 o sea, no es pavada que el tipo de cambio, por más que El del gobierno pretende en no el cambio oficial, el cambio blue. El cambio oficial está en 130 pesos, lo cual es ridículo. Bien. El cambio blue está en 250, pero mm. ese cambio el que se llama contado con liqui, que es el contado el la operación financiera que hacen las grandes com uh -huh. compañías sí. a través de operaciones de compra venta de bonos. Ayer estaba en 290, 300. Es decir, primero del blue ya está separado que es un dibujo, ya está separado un 130, 140%. Eh, y eh, del, del lo que se llama el blue ya está 20 arriba y sobre todo esto tiene esta diferencia valga la eh, el, el paréntesis lo que yo muchas veces te digo de la eh, de la dispersión entre un dólar oficial al cual se mm, aplica el cual se aplica en las operaciones de importación y exportación las, en las operaciones oficiales un, un exportador que vende cobra 130 pesos por dólar y el dólar está en el mercado a 250 o 300. Uh -huh. Eso también es un mecanismo perverso, esa enorme brecha, ya que es insostenible, lo que obliga prácticamente es una operación a operaciones que agravan el perjuicio, porque con ese con esa brecha enorme, los que exportan tienen que exportar en negro parte de su, de su exportación, de su venta, porque si vos exportás 100 dólares de un producto si vos lo haces por el mercado oficial vendes, tenés que vender al banco central 100 dólares y se te paga a 130 pesos por dólar si vos lo vendés en el blue, en el blue, en el paralelo si vos exportás sí, 100 dólares claro. sí, sí. te pagan 300 pesos entonces el exportador qué hace dice mira yo te exporto esto, te facturo 50 dólares que tengo obligación de hacerlo por el oficial y los otros 50 dólares me lo pones en una cuenta en Afganistán mm -hmm. y que me van a, que cuando los tengo que sacar lo cobra 300 pesos. Eso favorece la eh, la evasión, la minimización la, la, la de fomenta, las exportaciones. La fomenta, <ríe> claro, más que, favorece, el, claro, el, la obliga el, prácticamente. El, y lo, al revés pasa con las importaciones. Si las importaciones se concretan a 130 pesos por dólar la gente, atento a que en cualquier momento se va a devaluar, porque es insostenible una diferencia de más del 100% entre un y otro tipo de cambio, lo que hacen los importadores es que cubrirse en salud. Es decir, quieren importar más de la cuenta porque no saben por cuánto tiempo más va a durar este, este, este, este dólar de 130. De modo tal que es un mecanismo de perversión, es un mecanismo perverso, Que acentúa la carencia de dólares, carencia que por otra parte, Jorge, las arcas del Banco Central están exhaustas, no existen. Y mientras tanto, en este contexto se están manejando proyectos funambulescos que por, por algún lado también han sido desactivados, como lo que se llama el salario salario universal, universal básico universal. Sí. Que es una locura, porque el salario no tiene nada, porque el salario es la remuneración del trabajo. Es como si fuera un subsidio para aquellos que no cobran de ninguna manera, que cobren plata. Ese es más o menos uno de los aspectos que. Bien, en, en esta realidad, ¿va indefectiblemente Argentina nuevamente al default? Yo te lo dije hace un tiempo. Sí. Para mí, eh, salvo que hagan unos arabescos contables fenomenales, cosa que yo no puedo asegurar que no los haya, porque hasta ahora, te digo, la liquida, la revisión del Fondo Monetario sobre el trimestre enero-marzo, que le hicieron en junio, con Forceps dio bien. Dio bien porque hicieron lo que se llama eh, artificios contables. Dib, dibujaron. Eh, un dibujo, prácticamente. Pero el lo que no quiere a todas luces el fondo monetario es que vayamos al Fondo esto desde de ya porque le debe, es el principal deudor, Argentina es el principal país deudor del fondo uh -huh. le deben 40, 44 mil millones de dólares, no es pavada si bien no, no le tiembla el pulso o sea eh, eh, al mundo 44 mil millones de dólares no, no le hace nada pero de cualquier modo eh, la revisión digo de marzo, pasó viene la revisión de junio. Y junio está en el medio del marasmo. Entonces, ¿qué dibujo contable pueden hacer, qué mecánica contable pueden hacer para que pase la revisión del, del Fondo Monetario que se hace cada tres meses? Yo lo veo personalmente muy difícil. Y vos me podés preguntar, entonces, ¿qué pasa si no pasa la, la revisión? Argentina no puede honrar no puede recibir la plata que le manda trimestralmente el fondo para a su vez con esa plata Argentina pagarle al fondo. Hace ah, un asiento contable. Uh -huh. eh, sí, eh, sí. El Fondo Monetario le manda mil millones de dólares, que es lo que ocurrió en marzo, y eh, sobre el pucho Argentina le devuelve sí, esos mil millones como pago de cuenta. A cuenta de la ¿Entendés? Entonces, frente a tu pregunta, si vos me decís yo te puedo asegurar que Argentina vaya al default, no lo puedo asegurar. Pero dentro de un análisis probabilístico, Jorge, yo te diría que tal como está planteada ahora el escenario argentino, veo muy difícil que no pueda ir al default. Esto para sí, mí sí. es un, un un lamentable un lamentable razonamiento, lamentable razonamiento que de alguna manera me duele mucho es pero, como el dicho quería yo acá que se quema con leche de la vaca no, no, ¿no? no, pero no solo es eso parecido, sino sí. que yo no lo he esta situación de la Argentina personalmente Jorge yo no la he vivido nunca no la he vivido nunca es decir cuando empezábamos hablando de esta de esta paz que tenemos en Punta del Este mm -hmm. la toxicidad la toxicidad tiene que ver porque alguien me puede decir bueno Pablo está bien abstraete yo no puedo porque este este es mi mi mi profesión, mi trabajo, si bien es un trabajo claro. intelectual, pero es un trabajo al fin. Bien. Yo sé que traías un montón de cosas en la carpeta que seguramente la gran mayoría no ha dado el tiempo para, para recorrerlo. Pero no quiero redondear esta conversación contigo sin que me explique de qué juega Massa, porque no, no sé, en, en ese, en ese, este en ese equipo de fútbol del presidente y de, y de Cristina A, a mí me parece como que Massa hoy lo que hace es inter, una intermediación en la falta de diálogo entre el presidente y Cristina. De alguna forma él de algún, saca algún provecho que no sé si es político, porque en definitiva el apoyo verdadero del punto de vista político de votos en las urnas para Massa nunca fue nada extraordinario. De Massa tampoco. No, no, claro Y de masa a la, a la coalición tampoco Sí, tampoco sí, 8%, sí. 7% sí, a lo sí. sumo puede sí, dar Sí, claro, ¿y cómo hace? Bien, eh, pero la primera respuesta que te tengo que dar, Jorge Es que masa siempre juega a masa Juega a masa Ajá. O sea, Ajá. él fue y vino 18 veces O sea, él viene de sectores de centro-derecha Fue, Además fue secretario de la propia Cristina, ¿no? Pero por supuesto eh, Fue director del ANSES Fue jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Pero Massa siempre jugó a eso y sobre todo tiene algo que algunos <coughs> políticos ejerciendo una posición casi cínica dicen que esa es una virtud, que es cambiar cuando es necesario. Y él puede cambiar cuando es necesario, pero puede cambiar, darse vuelta, ¿viste? Él es un futbolista también, es... Eh, es directivo de un club Tigre porque El club él viene del Tigre de Tigre, es de Tigre sí, sí. y ¿viste cuando en la cancha un jugador da vuelta sobre, tiene la pelota y da, da vuelta en redondo para ¿Sí? desorientar a los rivales? Sí. Él da vuelta en redondo en una baldosa pero en una baldosa puede decir una cosa y en la otra baldosa dice otra y masa lo que juega como te digo frente a tu pregunta esa masa Creo que todavía estaba... Incluso uno de los rumores decía que él... Eh, renunciaba ayer, decían... A la, a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Hasta qué punto es cierto? Eso no no creo que haya sido. Y no creo que él tenga ganas de hacerlo. Porque pierde una posición de poder... Que lo, que lo puede tener... Aún siendo presidente de la Cámara de Diputados... Y no asistiendo a las reuniones tripartitas... Pero que es la tercera parte de la mesa. Pero que de alguna manera... Eh, en este triste juego político que está en que está inmersa la Argentina, eh, él es lo, eh, su utilidad, su utilidad es ser el fiel de la balanza, el árbitro, no el árbitro, pero el tercero en discordia que cuando hay una pelea muy encarnizada, de alguna manera hay un tercero que quizás pueda poner un poco de serenidad. Quizás pueda, por eso se hablaba muchas veces en esas 30 horas tan terribles que tuvo la Argentina, tan tóxicas de la, renuncia, de la renuncia de Guzmán hasta la designación de la ministra Batakis, se hablaba que él iba a asumir como jefe de gabinete, se decía también que él quería todo el poder, que es un poco lo que él ansía, de alguna manera. Y una reflexión respecto a lo que vos decías de Batakis, de la ministra, es increíble porque fue claro no porque esté escrito en ningún lado, pero sí todos los medios periodísticos lo recogieron, que se le ofreció la, la el Ministerio de Economía a mucha gente, a varios uh -huh. economistas, antes que a, que a Batakis, y que ella cayó por descarte. De alguna manera algunos pensaban, mira, si vos sos, llegás a ser ministro dice se, lo sos, por descarte no se habla demasiado bien de vos porque quiere decir que antes que vos ten, tenían pensado un montón de gente antes uh -huh. y eh, de alguna forma eh, algunos definen a, a la ministra de ataques como intrascendente, entonces volviendo a lo de masa, masa juega más. masa y no hay ninguna ninguna perspectiva de que tenga un rol activo e incluso de alguna manera siempre él como Eh, tiene conciencia de ser un, una expresión minoritaria de un apoyo que no lo tiene popular para nada, tiene algunos acólitos en algún lugar del norte de la provincia de Buenos Aires, siempre se tiene, viste como esos parásitos que necesitan un cuerpo vivo fuerte para poder seguir viviendo, de alguna manera la actitud de masa puede llegar a ser casi casi un símil a un parasitario. Pablo, este, buen regreso a Argentina y, y después buen retorno a Punta puntuales ya te lo por decía. supuesto, sí. cuando lleguemos a Argentina lo primero no. que vamos a estar pensando Tener es cuando volvemos seguro, gracias un, Pablo un cariño a todos los oyentes muy ¿sí? amable, muy amable. Gracias. frecuencia abierta